Para acabar con estas injusticias entendemos que el euskera tiene que ser oficial en todo Navarra y los navarros y navarras tienen que así eh, tener garantizado el derecho a vivir en euskera ¿no? y eso es en responsabilidad sola y exclusivamente del gobierno de Navarra, de garantizarlo, pero para que este cambio se dé... Entendemos que ahora más que nunca es imprescindible la unión de fuerzas ¿no? de los que apostamos por el cambio, como hemos dicho al principio. Cambio que, para poder dejar de lado esta política lingüística destructora y poner en marcha una nueva y democrática política lingüística que garantice todos los derechos.